Buen ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno. A ver, Gustavo, eh, bueno, ya hablamos eh, este año que eh, cuando se había disparado bastante el precio de la carne. Eh, ¿En este momento ha bajado algo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos podés decir? Eh, bajar, eh, el consumo no bajó. Eh, sigue el mismo precio, creo que de la última vez que hablamos. Mm. Lo que sí están llegando los cortes que, que no se pueden exportar. Eh, como cuadrada, tapa de asado, vacío, patambre, esos cortes eh, los tenemos más barato porque es lo que no se puede exportar acá en Argentina. Ah, bien. Y si me tenés que decir un promedio de lo que estaba en ese momento que hablamos y lo que está ahora, eh, que hay una reducción en porcentaje, ¿de cuánto sería, más o menos, de esos cortes? De esos cortes, uh -huh. eh, ejemplo, el de el de consumo, el de la media res, Sí. Hoy está en 720 pesos una cuadrada y una cuadrada de exportación está en 580 pesos. Ah, bien. El, el asado está 700, todo arriba de 700 pesos sí. y el de exportación 590 pesos. Sí. La tapa de asado 550 pesos. En el consumo está todo arriba de 700. Claro. Eh, Gustavo, ¿y, ¿y se consigue ahora? ¿Esos esos cortes se consiguen ahí disp disponibles? Sí, sí, nosotros estamos trabajando hoy con mucho con frigorífico pico y tiene todos esos cortes. Ah, bien, bien. Porque en algún momento también, bueno, se había disparado eh, el precio y era difícil también conseguirlo y me imagino que también porque se hacía inaccesible para, para, para las personas. Sí, sí, en un momento no se conseguía hacienda Eso fue lo que hizo subir la carne, después eh, no bajó. Y se consigue bien, se consigue, pero eh, no bajó la carne. Bien. Y me decías recién en el arranque que me, la gente sigue consumiendo, no no ha bajado el consumo. Ustedes, por lo menos, las ventas la, las vienen manteniendo. Se han inclinado mucho para los cortes de exportación. Mm. Eh, nosotros le llamamos el complemento. Nosotros, si antes bajábamos 50 media reses y... Y 20 asados y cajas, hoy bajamos a 20 medias reses, y mucha más caja y mucho más asados exportación. Ah, bien. Así que ese es el cambio de consumo que están notando ustedes. Eh, ¿Esto es, en general lo, lo vivís vos, en particular, con, con tus dos carnicerías, o es algo que se da en toda la ciudad? Esto lo vivo yo porque no sé si todas las carnicerías trabajan eh, con los con los frigoríficos exportadores. Hay muchas carnicerías que trabajan media res es una costumbre ya de trabajar el animal livianito y, y no quieren trabajar los cortes de exportación. Ah, bien, bien, bien, bien. Bien, bien. Este, está, Gustavo, eh, queríamos tener más o menos un, un panorama de, de cómo eh, se venía eh, comportando el, el consumo de, de carne acá en la ciudad de Santa Rosa y sobre todo a partir de esta polémica, bueno, con el tema del cierre de exportaciones. Eh, para, para vos como carnicero... Eh, qué ha significado que se cierren las exportaciones? y que se cierren nosotros no ahora hasta ahora no nos ha impactado como en el consumo local uh -huh. sí la medida estaba buena que dejen eh, cortes acá lo que se consume un corte trasero que es la cuadrada uh -huh. pusieron un corte delantero que es paleta después todo lo que es para asar quedaba en Argentina uh -huh. está bien eh, Eso eso como medida para que la gente acceda a su corte ¿está bueno? Está muy bueno, sí, sí. Bien, bien. bien Gustavo. Eh, bien, nada, queríamos tener un panorama más o menos... Eh, no sé sacar muy bien los porcentajes, pero por lo que estaba antes y por los precios que me dijiste vos, de 700 a 590, hay más de un 10% más o menos sí, eh, que se ha reducido. más de un 10%. Sí, sí, sí, sí casi ser sí, sí. cercano al 20%. Bien, no, no, porque está la, la polémica, no te voy a meter a vos en la discusión eh, que no. tienen las patronales rurales con el gobierno, diciendo que la medida no ha servido para nada porque la carne no ha bajado. Pero bueno, por lo que me estás diciendo vos, eh, algo por lo menos en estos cortes de acceso popular eh, eh, se nota una reducción. Sí, sí. Ha ah, bien. Bien Gustavo, eh, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.